La Zona Cero like oh, no Pertuvia Zona Cero con Manuel Carroyal Manuel, muy buenas Hola, buenas noches ¿Habéis Hello. dicho sesgo del superviviente sin um, estar yo presente? ¿Con um, te... Sí <risa> Te jolobas Yusef <risa> <risa> Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, qué amor os tenéis, ¿eh? Manuel y tú, Bruno. Bah, hombre, sí, claro que sí, y contigo también. Hombre, faltaría más... No, no, eso no, ¿eh? <risa> no sé, antes hemos estado hablando de bocadillo, sexo, cuidado, ¿eh? Cuidado. <risa> Mano Martínez, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal?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 pues que él antes eh, pues estaba. coincidía con una arqueóloga dominicana que se llama Kathleen Martínez, en que, en efecto, supuestamente, la tumba de Cleopatra estaría en ese templo, en Tamposillas. Pero en enero de este año se comentó que podría estar allí y que una de las teorías que está estado matiendo, además, durante bastantes años, unida a esta arqueóloga,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 Almohadilla Rosavientos en la etiqueta que tenemos esta noche en redes sociales y eh, con todos eh, vosotros, Almohadilla Rosavientos Terturia Zona Cero esta noche con Mado Martínez, eh, con Manuel Caballal y con Josep Gijaro Zona Cero. Nos ha hablado Silvia ahora de el descubrimiento, no de la tumba de Cleopatra, pero tenemos en Josep Gijarro más informaciones que nos hablan. En este caso, eh, tenemos más informaciones y más noticias que, que nos hablan de Egipto Antiguo, de momias, eh, pero también Madón Martínez. Bueno, es que estamos en el año 2020 el año de la pandemia, el año de los virus. Bueno,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 Luego, si hablamos de Marte, la cosa ya eh, cambia. ¿Hay algún, mayores. ¿Hay algún problema? ¿En serio? Sí, hay un problema, sí. sí porque sí, sí. si hablamos yo, de Marte, no escucho, eh, o sea, no las circunstancias no son distintas. ¿Por qué? Porque, porque el, este planeta tiene atmósfera y una alta probabilidad de que se existan otras formas de vida desconocidas en, de en, en la Tierra, ¿no?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 Que el postureo se lleva también ahí. Oh, por supuesto que sí. Que pueda tenerlo claro. ¿eh? Que pueda tenerlo claro el qué? El postureo. ¿no? Ah, vale, vale, vale. Es que A ver, eh, vamos a ver si recuperamos eh, la información. Mano Martínez, eh, prometo no cortarte. Que... Pero... <risa> estábamos es que... en marte, estábamos, estábamos en marte. Sí. ¿No? Ya, ya me habéis dejado un poco cortada con lo del postureo, pero bueno. <risa>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 música que estamos escuchando, que vamos a volver a escuchar, esta música se ha estudiado, Hola, es una música. investigación eh, científica que... lo, lo, Bueno, te, la, la utilizo para explicar lo que quiero decir porque esto en concreto es eh, es un tema que está en el primer disco solitario de un Rosaventero de Pro de Fran de su disco sí. Inferno eh, con una letra que a mí me sugiere muchas cosas, esa si quiere revolución, pelea, pelea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 Hay una investigadora, Kathleen Martínez, arqueóloga dominicana, que desde 2002, y bien auspiciada, diga lo que diga,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 Y, y las megas existen, creas o no creas en ellas, las megas, a verlas ahí. Te lo digo yo que las he conocido. Y nos va a hablar, vamos eh, con una serie de informaciones eh, rápidamente, Josep Quijarro, del oído humano. Pues sí, eh, porque un estudio.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 Un placer. Feliz, feliz verano y un abrazo muy grande. Muchos besitos a todos.